Para conducir un pueblo, la primera condición es que uno haya salido del pueblo, que sienta y piense como el pueblo. Donde hay un asalariado y hay un capitalista, hay explotados y hay explotadores. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Diez años de irresponsabilidad y corrupción nos han llevado a la situación más desastrosa de nuestra historia económica. La disposición nueva de un continente de América está plasmada y resumida en el grito que día a día nuestras masas proclaman... Yo les pido que dejan el carín que se especializa en titular de manera definida como si realmente quisiera hacerle caer la fe y la esperanza al pueblo argentino. La patria es un dolor que aún no tiene bautismo. San Lorenzo de Farro, Pontoni y Martino. Ben Bravo y Simes en la delantera de Racing. Pedernera, de cerebro de la máquina. La Bruna en su apogeo. Lustov, su gran ladero. Es necesario comprender que la amplitud y la integralidad de la acción subversiva debe ser enfrentada por toda la ciudadanía. Demonio, si hasta los pájaro en la América Latina se hacen revolucionar la idea de grabar un disco de manera más o menos académica leyendo un texto tras otro con esa sensación de cosa muerta que, que dan los discos de escritores no, no me gusta demasiado no vamos a dejar jamás ¡Por la vota oligárquica y de los de patria, que han explotado a las Otro sector de pueblo se vuelca sobre la ciudad a expresar sus demandas. Desde las primeras horas de la mañana llegan al centro grupos diversos y tienen todos un solo rumbo, la Plaza de Mayo. Es imposible manejar hacia adelante sin utilizar el espejito retrovisor. <risa> Campana en... La historia se escribe con H Por Radio H Ledesma es una empresa argentina Que despliega su actividad Desde las provincias de Jujuy San Luis, Buenos Aires y Entre Ríos Para ofrecer azúcar Papel, frutas Alcohol, fructosa Glucosa, almidón carnes y cereales a todo el país y el mundo. Más de 5.000 personas trabajan en sus distintas etapas de producción. 35.000 hectáreas dedicadas al cultivo de caña hacen de Ledesma el mayor productor de azúcar argentino. Carlos Pedro Balaquier fue uno de los fundadores del Ateneo de la Juventud Democrática Argentina en 1946 un gran semillero de funcionarios de las dictaduras del siglo XX. En 1963, y por obra de su gran amigo y viejo compañero del Ateneo, José Alfredo Martínez de Oz, por entonces ministro de Economía de José María Guido, entre mayo y octubre del 63, su ingenio, Ledesma, fue declarado de interés nacional. Con esa resolución bajo el brazo, La empresa fue liberada de pagar impuestos Tuvo acceso a créditos blandos en bancos oficiales Y prioridad entre las proveedoras del Estado En la venta de materia prima y energía En el 66, en plena dictadura del general Juan Carlos Onganía Blackier fue cómplice de los golpistas Para llevar a cabo el cierre de siete ingenios tucumanos una obra que dejó a cerca de 5.500 trabajadores en la calle. La única planta que quedó en pie fue la Merced, claro, propiedad de Ledesma. Yo, Juan Carlos Tonganía, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar fielmente los fines revolucionarios el Estatuto de la Revolución y la Constitución de la Nación Ascensiva. y así no lo Dios y la Nación de lo demás. No hay que olvidarse que en el acto de asunción de Honganía estuvo toda la conducción de la CGT. Se creó desde Buenos Aires una expectativa esperanzada, se dijo en aquel momento. Marcos Taire. Esto confundió a los trabajadores que no tenían claro política, ideológicamente, qué era lo que podía ocurrir acá en Tucumán. Pese a eso, gracias a los más esclarecidos dirigentes del movimiento obrero tucumano, se intentó luchar. Y se peleó, se peleó hasta donde se pudo, hasta donde reprimió la policía, la gendarmería, y eso provocó un retroceso que llevó a años de lucha, de reorganización para poder de nuevo enfrentar lo que significaba el, el operativo Tucumán. El operativo Tucumán que vino acá a repartir migajas a trabajadores que de golpe estaban limpiando una zanja cuando un año antes habían sido operarios especializados en los ingenios azucareros. El proceso que se había iniciado en el 58... ajustes se detuvo en el gobierno de Ilia y regresó con más fuerza a través de Hungría He asumido el cargo de presidente de la nación que las fuerzas armadas han coincidido en conferirme. La cúpula de algunos gremios tucumanos mostraron una rápida adaptación a los nuevos tiempos. Nosotros leemos el cierre de los ingenios como una medida de disciplinamiento hacia la clase obrera Entonces, este, digo, más allá de las cuestiones económicas, lo que hay, o, o leemos la historia de Tucumán Como una serie de intentos progresivos de disciplinar a la clase obrera, de destruir los lazos de solidaridad Alejandra Pisani, integrante del grupo de investigación sobre el genocidio en Tucumán Entonces El cierre de los ingenios, además de efectos económicos, tuvo efectos sociales y políticos muy importantes. Digo, emigración muy fuerte. Tucumán tiene una industria monoproductora. El, el cierre de 11 ingenios deja en la calle un montón de personas. Y ese dejar en la calle un montón de personas tiene que ver con que se dejen de nuclear en la fábrica, con que dejen de vivir en las casas donde vivían, con que... Entonces, en ese sentido, no es solo una medida económica, sino que es una medida política, y eminentemente política. Entonces, En ese sentido, nos parece que nosotros podríamos inscribir al operativo de independencia en la misma línea que el cierre de los ingenios, salvando las diferencias, ¿no? Digamos, Son políticas de distinto tipo, pero con objetivos similares que tienen que ver con eso, con destruir los lazos de solidaridad, con destruir la capacidad de lucha y de resistencia de la clase obrera. Digo, una, En el caso de Famaella, el cierre, el cierre de los ingenios deja en la calle un montón de personas. Ahora, esa gente este, sigue organizándose, sigue articulándose aparece un sindicato muy importante en la zona que es el sindicato de municipales que, que funcionaba este como, como una organización, eh, además de sindical política, que nucleaba a las personas, a través del sindicato empiezan a aparecer los primeros contactos con el, con el PRT Este, bueno Entonces, lo que me parece que hay es una, o nos parece en el grupo que hay, es una continuidad, una línea de intentos progresivos de disciplinamiento de la clase obrera. ¿Qué pasan? Desde el operativo de independencia, el cierre de los ingenios, la AAA, este, políticas represivas muy fuertes. Con Néstor Jorge Salimay, en el Ministerio de Economía, un nacionalista educado en el Colegio La Salle, doctora en ciencias económicas y cabeza del Grupo Sacetru. ...se despertó la idea de achicar el Estado... ...para agrandar la nación... ...y llegó... ...el cierre de 11 de los 27 ingenios existentes... ...en la provincia de Tucumán... ...es comprensible... ...que aquella gente que veía... ...que las estructuras económicas de la provincia... ...y su aparato productivo principal... ...que eran los ingenios azucareros... ...funcionaban mal, pagaban tarde esperasen de aquel régimen militar una solución que se decía definitiva en aquella época. Roberto Pucci, historiador. De modo tal que, con la mía, siendo recibido por multitudes en las calles, cuando llegó acá, sorprendió y dejó helada a toda la provincia, en el momento en que retorna a Buenos Aires, ...y su ministro Jorge Néstor Salimay ...anuncia el comienzo de la revolución en Tucumán... ...el 21 22 de agosto de 1966... ...y qué es lo que anuncia... ...el cierre brutal... ...de, los, de la mitad... ...de los ingenios tucumanos... ...anuncia... ...la exclusión... ...de 10.000 u 11.000... ...pequeños campesinos... ...que no iban a poder intervenir más en la actividad productiva, en su condición de proveedores independientes de los ingenios. En el 66, con la intervención de Onganía, la FODIA no sale de movida a repudiar este, la intervención de estos ingenios, por varias razones, pero una de ellas Tiene que ver, efectivamente, digamos con un sector un poco más burocratizado en la conducción, pero también tiene que ver que con que el régimen presenta digamos esta transformación, este cierre de los ingenios, en una línea con la cual la FOTIA venía reclamando. Entonces lo que dice es, esta provincia es inviable porque es monoproductora, porque no puede seguir siendo la industria deficitaria, vamos a cerrar y vamos a reconvertir, reconvertir este la economía tucumana, que es exactamente lo que venía diciendo la FOTIA de alguna manera, venía diciendo hay que defender las fuentes de trabajo, pero hay que diversificar, porque acá no puede no es sostenible, no no puede este ser sustentable este sistema. Entonces, bueno, una la FOTIA como organización en sí misma no sale este en un principio inmediatamente en la protesta si sí pasan muchos ingenios que hay protesta y de hecho hay un despliegue de fuerzas represivas en algunos ingenios para este al otro día cuando anuncian el cierre ya estaban todos los milicos puestos ahí básicamente y después de un, de un muy poco tiempo medio de titubeo entre que apoyaban y no apoyaban comienzan las protestas más organizadas lo que pasa es que comienzan las protestas en un clima muy adverso porque bueno, como decíamos hace un rato había niveles de desocupación altísimos y lo que empieza a pasar son este migraciones masivas, de hecho hay una disminución de población intercensal este entre bueno, entre el censo antes del cierre y después del cierre este ahí se nota una, una migración muy fuerte de la población. <risa> ...el segundo capítulo de la muerte económica de Tucumán... ...fue el traslado a la Patagonia... ...de los obreros que se habían quedado sin trabajo. El gobierno militar trajo un plan... ...de eh, transportar... ...de un modo militar... Eh, ...a los trabajadores tucumanos... ...que habían perdido sus fuentes de trabajo... ...a esos territorios del sur. Pero ese plan... ...que se llamó operativo eh, Río Negro u operativo Cervantes... ...no duró más de 10 o 15 días el experimento... ...los gobernantes de Río Negro de Neuquén dijeron... ...che, acá nos están planteando unas demandas... ...que nosotros no conocemos... ...y que no queremos en absoluto... ...que eh, se introduzcan en la vida social de estas provincias... ...de modo tal... Que el llamado operativo Cervantes se clausuró de inmediato... ...en cuanto a Unganía y sus asesores descubrieron... ...que con ese tipo de medidas corrían el riesgo... ...de exportar una clase obrera sindicalizada... ...altamente politizada a otras regiones. A partir de mediados de 1973... Un petit hotel de la calle Ascuénaga en la ciudad de Buenos Aires Exactamente, Ascuénaga 1673 Fue el escenario de las reuniones de los padres intelectuales del golpe del 76 En esa casona, Ricardo Sin planificó primero el Rodrigazo Era secretario de coordinación del Ministerio de Economía Un cargo que también había ocupado en las dictaduras de los generales Roberto Marcelo Levinston y Alejandro Agustín Lanuce. Y después, también Ricardo Sin elaboró los lineamientos de la matriz económica argentina que Martínez de Os le presentó al país el 2 de abril de 1976. Hemos procedido a la reorganización y racionalización. ...de la Administración Pública... Martínez de Oz. ...teniendo en cuenta la rigidez y la inercia... ...que sus estructuras proyectaban... ...hemos logrado una sustancial reducción... ...del número de agentes públicos... ...desde algunas empresas del Estado... ...que han disminuido dicho número... ...en alrededor de un 30%... ...como los ferrocarriles con cerca de 50.000 agentes y YPF, con 15.000. En total del país, estimamos que alrededor de 250.000 agentes de la administración pública han salido de su esfera para pasar a la actividad privada. La, la, la aquella propiedad en la que se reunían los padres del neoliberalismo argentino que respondían a Martínez de Hoz, unas 40 personas entre abogados, militares y periodistas que participaban de charlas, conferencias y debate, fue, entre 1971 y 1977, de Pedro Blaquier. El que estaba al frente de todo era ese flaco orejudo con pinta de garca.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 Piden préstamo a los bancos de afuera, al FMI, al Club de París, a todos. Nos sondeudamos hasta las pelotas. ¿Para que, Gracias a la tablita, tu tía se haya podido ir a Disneylandia y volver con un <risa> televisor de 300 pulgadas. Dos, le dije. Se trajo dos. Pero bueno, Dani, no te preocupes, los bancos se la bancan, para eso están. Para eso están. Para eso están. Los otros ideólogos de la nueva Argentina agroexportadora de aquel formato tan parecido al de principios del siglo XX, de aquel país pensado sin fábricas ni obreros, importador de casi todos los productos elaborados necesarios y que viviría décadas con el oxígeno del endeudamiento externo, era el grupo Perrió. Don Jaime Perrió, junto a sus apóstoles Mario Cárdena, Mario Madariaga, Horacio García Belsunce, padre... Guillermo Subarán... Enrique Loncan... Y Armando Brown... Trabajaban en su estudio de Poirredón y Vicente López... O en su casona de la calle Geli En el barrio de Palermo... Los constructores de la economía de la última dictadura... Ya sea del grupo Ascuénaga... O del grupo Perrió... Ya hablaban de sacar del medio como sea... A las comisiones internas problemáticas. Eh, mi caso particular, yo, digamos, eh, en eso. yo militaba en el peronismo de base. Eduardo Fachal, ex trabajador de Mercedes-Benz. Estaba muy desilusionado con Perón, Isabel y López Rega. Este, entonces había dejado un poco eh, esa militancia y estaba viendo qué. qué por dónde iba a encauzar o iba a continuar militando, o sea, seguí activando en forma sindical, pero no políticamente, y eh, este, bueno, entonces cuando ocurre el golpe me agarra este, este desprevenido eh, y, y, y sin, sin relación este política. Tengo que sí, este la verdad, resaltar el valor de los compañeros del peronismo de base, porque la dirección cayó toda y no, no entregó a nadie. Digamos, eh, Raimundo Villaflor murió en la ESMA y, y Cafati murió en la ESMA y realmente tuvieron una, una actitud los compañeros sobrevivientes de la ESMA que, que los vieron, una actitud de una dignidad terrible. Cafati cantaba tangos mientras lo torturaba y, y el negro Villaflor se tomó el agua del inodoro para, para, este, porque no soportaba más la tortura que, que había llevado. Así que, en realidad tengo que, que agradecer eso. Nosotros con un miedo terrible, yo también pensando en la inocencia que podía salvarme, dormía un día en la casa de mi suegra, un día en la casa de mi mamá, una casa de un amigo, un amigo que, que, que fue muy solidario y que me prestó su casa durante un tiempo. Y bueno, yo iba a trabajar en la fábrica y pensaba que eh, hasta que ocurrió lo de rato, en agosto que estaba más seguro en la fábrica que en mi casa, porque en mi casa me podían ir a buscar y en la fábrica era más difícil. Sin embargo, bueno, pasó que a rato lo fueron a buscar a este, a la, a la fábrica. O sea que en realidad todos teníamos teníamos mucho miedo, digamos, el terror no, nos paralizó. Nos paralizó hasta tal punto que cuando se hace la asamblea para ver si parábamos por los compañeros desaparecidos, la fábrica quedó casi dividida en dos, había unos que sostenían que había que parar, otros que decíamos, si paramos van a seguir las desapariciones, entonces, bueno, tratemos de, digo, de buscar a los compañeros, Sacamos firmas en nuestra inocencia, juntamos que firmaron los cuatro 4.000 compañeros firmas para hacerlas llegar al exterior, pensando que eh, en Alemania, por ejemplo, gobernaba la socialdemocracia y entonces porque gobernaba la socialdemocracia las denuncias iban a llegar y las denuncias nunca llegaron. Este bueno, y vivíamos to toda esa situación, todos preguntándonos este, tratar, no había celulares en esa época para saber dónde estaba cada uno de los compañeros, pero bueno estábamos todos eh, eh, en, esa, en esa misma situación, lamentablemente la asamblea por ahí votó que este que, que no que no se parara, ¿no? por ahí eso hizo también que ...se terminaran con las, con las desapariciones... ...pero en realidad era una, una situación... ...que nos ha marcado a todos para, para toda la vida, ¿no? Y ya planificaban... ...quedarse con las empresas o con los contratos más deseados... ...en una mesa de tortura... tortura. ...si era necesario... Esto tiene que ver eh, justamente con, con, el, eh, con la imposición, de, bueno, con la, la detención ilegal. Rodolfo Jansón, Liga Argentina de Derechos Humanos. Eh, de la que fueron víctimas los Gürgen.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 ¡La cagamos todo! ¡La ¡La vamos, todo! ¡La cagamos se va a presentar a... cagamos ¡La cagamos Se va a presentar ¡La cagamos todo! ¡La cagamos ¡La cagamos ¡La ¡La cagamos está ¡La ¡La ¡La ¡La Como filosofía de, de Ledesma es que uno de los temas más importantes... ...justamente es la, la gente, ¿no? Fernando del Pino, gerente de Ledesma Las máquinas se pueden comprar, las, las, las cosas se, se consiguen... ...pero sin, sin gente que haga funcionar esto... ...y, y, que, y que realmente aporte, aporte la, la inteligencia y el trabajo diario... Esto no, no, no va a ningún lado, no tiene ni, ningún sentido. Sentido, sentido. Argentina 2014. Lentamente comienza a cerrarse la fase de instrucción de cada una de las causas vinculadas con los crímenes de lesa humanidad cometidos en y por Ledesma durante la última dictadura. El juicio oral y público que los sobrevivientes y los familiares de las víctimas esperan desde hace 38 años, va a poner de manifiesto la participación empresarial durante el terrorismo de Estado en la porción que les toca a los Blackier. El azúcar Ledesma es requerido como insumo por las más importantes empresas del rubro alimenticio. Ledesma elabora el 40% de la producción nacional de papel obra y es líder en el mercado argentino de papel para copias e impresión con su marca Autor. En la planta de Villa Mercedes, provincia de San Luis, produce cuadernos, formularios continuos, blogs y repuestos escolares que comercializa con sus marcas Éxito, Gloria, Libertador, avon Classic, ...executive y Acuarel. El ingenio Ledesma nació en 1908... ...y a lo largo del siglo XX... ...crecieron al calor de sus hornos... ...las poblaciones de Calilegua... ...y Libertador General San Martín. Actualmente... ...es el principal productor de azúcar... ...papel y cítricos de la Argentina... Un presente empresarial que conquistó gracias a los múltiples privilegios que obtuvo de cada una de las autoridades de turno. Civiles y militares, todos, les permitieron a la familia más importante de la economía eugenia lograr una constante modernización de sus procesos de producción. El patrimonio de la empresa ronda los 1.300 millones de dólares y emplea a más de 7.400 personas. Desde 1970, el ingenio está en manos de Carlos Pedro Laquía. Como subproducto del azúcar, se obtiene el alcohol. Por su calidad, el alcohol de Ledesma es empleado por las empresas licoristas, laboratorios medicinales, el sector perfumista y la industria química. Ledesma produce el 25% del alcohol de melaza de Argentina y lo exporta a mercados tan exigentes como Estados Unidos y Japón. En las provincias de Jujuy y Entre Ríos, Ledesma cuenta con 2.400 hectáreas plantadas con naranjas, pomelos, limones, mangos y paltas. Ledesma es el primer productor y exportador de naranjas del país... ...comercializadas principalmente con la marca Calilegua. Los Blackier construyeron su imperio de la mano de la segregación... ...y la explotación de sus trabajadores. La persecución a cualquiera que pusiera en cuestión... ...su pliego de condiciones oligárquicas... ...es una de las grandes constantes a lo largo y a lo ancho de su historia... Un pasado siniestro que alcanzó durante los años 75 y 76 las consecuencias más terribles cuando uniformados y paramilitares se hicieron cargo de la ejecución a pedido de la empresa. Hugo Condori es uno de los testigos claves de las causas que investigan los crímenes cometidos en Edesma de la obra social del Sindicato de Obreros del Azúcar del Edesma, cuando se desató la represión. Los hechos del Edesma tenemos que dividirlo en tres hechos puntuales. Uno de ellos es la intervención del sindicato que ocurre en abril del 75. Hugo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 La mayoría de ellos los fueron trasladados a San Salvador de Jujuy, que era un centro clandestino de Guerrero y ahí estaban vendados y ahí es donde incluso se desaparecen varios compañeros Los procesos por estos crímenes se dividen en dos grupos la causa Aredes que investiga los hechos ocurridos durante la intervención del sindicato azucarero antes y durante el golpe del 76 Se trata ...de la detención de 16 personas... ...entre trabajadores del ingenio... ...asesores legales y médicos del sindicato... ...de los cuales 8 continúan desaparecidos. Ocho. La otra es la causa Burgos... ...donde se investigan los hechos conocidos como la noche del apagón... ...cuando fueron secuestrados más de 300 personas en Carilegua... ...y en San Miguel de Tucumán... ...durante varias jornadas... ...de agosto del 76... ...de estos hechos... ...30 personas permanecen desaparecidas... ...desde hace casi cuatro décadas... ...el ingenio logró congelar... ...cualquier tipo de investigación... ...que amenazara con hackear... ...a los responsables del imperio... ...yo tenía 20 años... Eh, ...en la puerta de mi casa a minutos apenas de haber eh, destrozado prácticamente mi casa, fue la casa de mi madre, la única casa tiroteada. Hilda Figueroa, Asociación Detenidos Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado Regional, le desmagulló. Como hice la declaración en, en la audiencia el día 13 de septiembre de este año en el marco de, de los juicios de lesa humanidad y como testigo de contexto, eh, justamente es como que vinieron a matarnos. Y mi otra hermana, la mayor, ella se había casado y estaba en Tucumán. Justamente mi madre esa noche viajaba a Tucumán. Así que después de despedirla, eh, nosotros llegamos a Calilegua y nos encontramos con el apagón. Pudimos ver durante todo el recorrido, digamos, de, de la ruta, desde la entrada del pueblo hasta la llegada a mi casa, eh, pudimos ver todo lo que sucedía esa noche. Y realmente fue una noche... Eh, de este rol y, y bueno fue ahí en la vereda de la casa yo no alcancé entrar y esto de, del tiroteo y de, de mi casa destrozada eh, yo me enteré seis meses después cuando salí de la calle mientras el juzgado federal número 2 de Jujuy estuvo a cargo del juez Horacio Aguilar y de sus secretarios Diego D'Andrea Cornejo y Carlos Olivera Pastor las causas por los crímenes de la dictadura no avanzaron pese al reclamo de organizaciones de derechos humanos y del Ministerio Público Fiscal. Con el paso del tiempo, los hombres que primero los protegieron desde sus despachos del Poder Judicial, luego se transformaron en los abogados defensores de blaquier y de Lemos. Uno puede advertir cuando lee las declaraciones indagatorias de los imputados, cuando es eh, arguyen haber cumplido un rol social durante muchos años. Martín Fresneda, Secretario de Derechos Humanos de la Nación. Uno puede advertir cómo también un sector privado muy poderoso fue desplazando también el rol del Estado, ¿no? Y así también teniendo una serie de, de, de personas, trabajadores, que, que también son sometidos a una difícil situación cuando este, se iniciaba el juicio Eh, se les decía que iban la empresa si la quiere ir imputado o la quiere ir a preso o, o, o suceda lo que suceda, la empresa iba a quebrar que los organismos de derechos humanos este, iban por los trabajadores para que queden sin trabajo etcétera, etcétera, haciendo una suerte de manipulación respecto a, a quienes trabajan en la empresa y nosotros tuvimos que salir a aclarar que de ninguna manera la justicia va por la empresa, sino que va por quienes ...prestaron una colaboración con, con, con los resortes de un Estado terrorista... ...y que se tiene que investigar, por supuesto... ...y que los trabajadores no tenían ninguna, ningún riesgo de, de perder sus puestos de trabajo... Y, ...y bueno, muchísimas otras circunstancias que han vivido testigos allá... ...y que siguen siendo amenazados. Las causas comenzaron a avanzar a partir de 2012... ...con la designación de Fernando Povinia. Fue muy necesaria... La llegada de un juez de Tucumán para sentar en el banquillo de los acusados a uno de los dueños de Jujuy. Durante 36 años hemos estado itinerando ante la justicia con las heridas abiertas. Y... Hilda Figueroa, Asociación Detenidos Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado Regional, Ledesma Jujuy. Y realmente, de pronto, esta noticia eh, conmociona, es una contradicción, son un sentimientos contradictorios, nosotros que vivimos acá, eh, porque mucha gente eh, no pudo soportar, se fue, se fue de este lugar, eh, mucha gente para poder continuar su vida, para poder sobrevivir, se fue de este lugar, y a la gran mayoría nos tocó quedarnos, porque no teníamos otra opción. ...y desde ese lugar hemos tenido que convivir con los recuerdos permanentemente... ...y hemos tenido un aprendizaje eh, muy duro. Otro de los protagonistas del nuevo capítulo de esta historia... ...fue el fiscal Pablo Pelazo. Ha habido una falta, digamos, de avance en la investigación... ...en la instrucción por parte del juez subrogante Olivera Pastor...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 ...exactamente igual... ...a lo que había hecho con los uniformados... ...en el pasado... ...conserva una amistad... ...con Renato Rabi Balbi Cabanillas... ...presidente de la Cámara Federal de Salta... ...máxima autoridad federal... ...en la provincia de Jujuy... ...quien fue denunciado... ...en numerosas ocasiones... ...por organizaciones de derechos humanos... ...por frenar causas de este tipo... ...Baldi Cabanillas...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 A pesar de todas estas tramas, el juez Povinia y la Fiscalía pudieron aportar pruebas contundentes sobre la participación de la empresa en las desapariciones. En allanamientos encontraron informes de inteligencia del EDESMA que guiaron los operativos militares. Registros de entrada y salida de móviles del Ingenio a centros de detención y cuentas de gasto de logística y combustible... Aportados para la represión Estas pruebas Se suman a las decenas de testimonios De las víctimas y testigos Que acreditan que desde hace décadas El ingenio trabajó Codo a codo Con las fuerzas represivas Un día me dice Chango, necesito verte Tomemos un café juntos Y trae un gran libraco Miguel Ángel Estrella Él era tucumano Pero vivía y se casó en Jujuy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 El, ¿Cómo se llama el, el dueño del ingeniero Ledesma? Blaquier, Los Blackier son intocables La Procuradora General de la Nación Alejandra gils Carbó pidió a los fiscales que cataloguen a los delitos sexuales cometidos en centros clandestinos de detención como de lesa humanidad eh, Nosotras hemos empezado a trabajar sobre sobre ese tema en particular, Hilda Figueroa. Eh, dado que es un tema del que no no se habló, del que no se hablaba, y nosotros hemos podido recoger la experiencia de otras personas de acá, de, de este lugar, de Levesma, de, del Talar, de Calilegua, de, de Fraile Pintado, de San Pedro de Jujuy, porque de San Pedro de Jujuy detuvieron a mujeres y a hombres y los traían para acá, fueron eh, fueron sometidos a, a delitos de abuso sexual eh, con precisión eh, un comisario en la, en la comisaría 24 de, que, que tiene su asiento en el propio y, y en aquella época era el, el pueblo, Ingenio Ledesma, así se llamaba, este hoy es un barrio que pertenece a la ciudad de Libertador General San Martín, en ese lugar este, eh, eran sometidas. Entonces, eh, todo esto que se ha podido hablar, eh, todo este horror durante eh, tantos años se ha podido hablar ahora, digamos, desde 2009 a esta tarde, hemos podido trabajar con la ayuda de del equipo de, de apoyo, del equipo de psicólogos, este, y que han salido a la luz Nosotros, y, y además, este, teniendo en cuenta numerosos eh, encuentros de, de, de, de sobrevivientes realizados en Salta, eh, realizados en Buenos Aires, los congresos a los que hemos asistido, organizados por nuestra Asociación Nacional de Ex-Presos eh, Políticos de la República Argentina, eh, hemos podido de alguna manera este eh, hacer una síntesis sublimar y mirar de alguna manera, toda la fotografía del horror y, y, y detectar y, y de alguna manera eh, por, por fin poder hablar de que el abuso sexual, eh, el, la violación eh, de hombres y mujeres fue una herramienta sistemática por la que pasamos todos. Carlos Pedro Blaquier, presidente de la empresa, y Alberto Lemos, administrador del ingenio, se encuentran procesados dentro de la causa Burgos en 20 hechos y por la causa Aredes en 3 casos. Todos estos procesamientos ya pasaron por las instancias superiores, por lo que la decisión de llamar a juicio oral está de nuevo en manos del juez federal de instrucción Bovinia. También se completaron las recusaciones que la defensa de blaquier realizó al juez Povinia y al fiscal Pelazo que fue apartado por la Cámara de Apelaciones de Salta la que preside Cabanillas La planta Glucovil en la provincia de San Luis elabora jarabes y otros edulcorantes naturales a partir de la molienda húmeda de maíz Ledesma produce jarabe de fructosa que sustituye al azúcar en bebidas gaseosas Jarabe de glucosa, base de caramelos, turrones y dulce de leche. Jarabe mezcla, imprescindible en mermeladas, frutas en almíbar y confituras. Y jarabe de alta maltosa, empleado por la industria cervecera. También produce almidones nativos o modificados, que constituyen insumos muy importantes para las industrias papeleras, textiles, alimenticias y petroleras. Ledesma cuenta con cuatro establecimientos agropecuarios en las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos, que abarcan 52.000 hectáreas. Los mecanismos de control y explotación de Ledesma continúan con vida. El brutal desalojo del 28 de julio de 2011 confirmó la eterna convivencia de los gobiernos jujeños con el verdadero poder provincial. El episodio desnudó las condiciones de vida en Libertador General San Martín, donde 50.000 personas viven en un tejido urbano de 500 hectáreas y el ingenio es propietario de las 157.000 que lo rodean. En 2008, la municipalidad acordó con la empresa la entrega de 14 hectáreas para la construcción de viviendas y ante la falta de respuestas por parte de EDESMA ante lo pactado, 800 familias sin vivienda tomaron la zona. La desmedida reacción policial le costó la vida a cuatro personas. En las estancias la viznaga, la bellaca, magdala y centella, Ledesma produce carnes con las que abastece a cadenas de supermercados del país y cereales que junto con la carne exporta al mundo. El complejo agroindustrial Ledesma se autoabastece de energía. Cuenta con represas hidroeléctricas y produce petróleo y gas natural en la provincia de Salta. Ledesma es una empresa de capital argentino que renueva día a día sus esfuerzos, invirtiendo en el país para lograr los máximos estándares de calidad. Todo este desarrollo está sostenido por las ideas, los aportes y el crecimiento personal y profesional de los hombres y mujeres que conforman Ledesma. La contaminación ambiental que afecta a la región fruto del mal manejo de los desechos del ingenio es otra muestra de la impunidad de Ledesma. Olga Aredes, viuda de Luis Aredes, médico de Ledesma y después intendente de San Martín durante ocho meses en el 73, elevó poco antes de morir un amparo para que cese la contaminación producto de la quema del bagazo. La doctora Liliana Molinari es miembro del Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos, el organismo que patrocinó la demanda de Olga.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 Zafra de muerte en Ledesma La justicia golpea las puertas del reino de blaquear El doctor Luis Ramón Aredes Llegó al ingenio en 1958 Contratado por Ledesma como médico pediatra Por entonces existía un alto índice de mortalidad infantil ...entre los hijos de los trabajadores golondrinas de la Zafra. Aredes comenzó a trabajar cientos de casos... ...con la profundidad y la responsabilidad... ...que los empresarios nunca tuvieron durante décadas. La respuesta del responsable de la empresa... ...el ingeniero Herminio Arrieta... ...le ordenó terminar con los gastos en remedios. A finales del 58, Aredes fue dejado cesante... El sindicato realizó un paro total de actividades que obligó a la empresa a reincorporarlo. Pero al año siguiente fue despedido definitivamente. Todo funcionaba normal, todo era gratuito, y este cajito necesitaban los remedios más claros aunque no sepa que si va a servir bien o mal el asunto era causarle perjuicio a la empresa departamento de personal de Ledesma no, por su motivo me dice el ingeniero Arreta que presenta, el presidente es director en esa época me llama y me dice tal y es un mediquito surdo le digo buen médico pediatra pero tiene ese gesto de demagogia con, con personas Después de trabajar dos años en el hospital Salvador Massa de Tilcara, Aredes regresó al Libertador General San Martín para instalar su propio consultorio. Poco tiempo después, su vida volvió a cruzarse con el ingenio cuando fue nombrado médico de la obra social del Sindicato de Obreros y Empleados del EDESMA. En el 73, aquel médico, el doctor Aredes, se convirtió en el intendente de General San Martín y reclamó a Ledesma que pague impuestos a la propiedad de su tierra por primera vez en su historia. Ledesma pagó el primer mes y comenzó a planear el golpe institucional. Aredes fue despojado de su cargo después de ocho meses al frente de la municipalidad. Los cargos infiltrado marxista. Los obreros resistieron, pero un grupo de parapoliciales con ametralladoras tomaron la intendencia y lo desalojaron. Ignacio Fuentes, estamos entre argentinos, vamos a dialogar. No habrá más penas ni olvidos. El pueblo de Colonia Vela lo acusa de subversivo e infiltrado. ¿Y bueno, qué va a hacer? Su mandato terminó. La democracia es así. Bueno, renuncia y lo llevamos a nuestro tribunal de partido. El 15 de enero de 1976, la villa de Tilcara, donde la familia Aredes pasaba sus vacaciones, fue allanada por el ejército sin orden judicial. A las 3 de la mañana del 24 de marzo de 1976, el doctor Aredes fue detenido y llevado en una camioneta del Ingenio Ledesma manejada por un empleado de la empresa. Permaneció detenido cuatro meses en el penal de Villa Gorriti en la ciudad de San Salvador de Jujuy y seis meses en el penal de La Plata. Yo fui un amigo de ese matrimonio él era médico me atendió a mí y bueno yo iba ahí a, Aurelio Martínez. a cenar y a comer con bastante frecuencia hablábamos conversábamos bueno él era muy bueno a mi modo de ver pero le echaron a perder le echaron a perder porque bueno el partido comunista posiblemente hizo mucha propaganda le nombraron intendente de acá y ahí se echó a perder los días 22 y 24 de julio de 1976 se produjeron en las localidades de Libertador General San Martín, Calilegua y El Talar, apagones desde las 22 hasta las 6 del día siguiente. Ese fue el escenario donde se llevaron a cabo gran cantidad de detenciones de obreros, también con camionetas de Ledesma. 30 secuestrados de esas noches nunca regresaron. El 23 de marzo de 1977, el doctor Luis Aredes fue dejado en libertad sin documentos. Inmediatamente comenzó a trabajar en el hospital de Fraile Pintado, a 15 kilómetros de Libertador General San Martín. El 13 de mayo salió con su auto en dirección a su domicilio y fue secuestrado en la ruta. El automóvil apareció abandonado en las cercanías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 plasmada y resumida en el grito que día a día nuestras masas proclaman no les pido que lean el carín, que se especializa en titular de manera decidida como si realmente quisiera darle caer la fe y la esperanza al pueblo argentino la patria es un dolor que aún no tiene bautismo San Lorenzo de Farro Pontoni y Martino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 por Radio H